Glorieta con Rosmaria l o n s o Pues hemos llegado a la segunda parte del programa La Glorieta y les hemos dicho que hoy hablamos de talento musical. ¿Dónde? テーブルで、ん Abierta la ventana de mi habitación. Pues lo que ustedes están escuchando es el nuevo single que acaba de lanzar el grupo ilicitano Extensores Automáticos. Un grupo joven, no sólo por sus integrantes, sino porque también nació en 2018. Y desde entonces han sacado un disco, van por el segundo y tienen. Numerosos, un gran palmarés porque tienen numerosos premios. Y hay uno, he leído todos los reconocimientos que han conseguido, y hay uno especial que es el del público en los certámenes a los que se ha presentado o han quedado ganadores, finalistas o se han llevado el premio del público. Ellos son varios, varios jóvenes, estudiantes, algunos otros ya con su grado y. Hoy con nosotros está uno de los integrantes, Alicia Galvez, a quien damos la bienvenida. Alicia, buenos días. Hola, buenos días. Te han dejado sola ante el peligro. Sí, efectivamente. Alicia, ¿quiénes sois? Pues somos Extensores Automáticos,、eh, un grupo ilicitano,、eh, muy jóvenes, como, como ya se ha mencionado.、Eh, y nada, que nacimos en 2018. Bueno, yo llegué un pelín más tarde, pero el resto sí que nació en 2018. Eh, a raíz de un musical que se empezó a realizar en el Instituto y es m i s t e r y de Elch. O sea que todos habéis nacido en el m i s t e r y de Elch. Sí, quitando dos, el resto sí. Bueno, ¿y qué papel tienes tú en el grupo? Pues yo soy la vocalista y la teclista. Bueno, corista, mejor dicho, y teclista. ¿Quién compone las canciones? Porque la que estamos escuchando se titula La Pena. Es el avance del segundo disco.、Eh, ¿Por qué La Pena? Pues a ver, realmente esta canción、eh, es, significa. Depende de cómo la escuches, puedes darle una interpretación u otra.、Eh, la mayoría de gente que la ha escuchado pues,、eh, reconoce pues, esa, el pena de sentir una pérdida de una persona、eh, desde el punto de vista de la persona que la pierde. En, como se ve en el videoclip, pues, realmente lo que se muestra es pues, una persona que se va a la guerra y otra persona que la está esperando. Pero la gente pues, interpreta, pues, a lo mejor se pone en el lugar de la chica que le está esperando a él,、eh, a que vuelva. Y dice: Jolín, pues el otro día me encontré con una persona que me dijo: Pues yo perdí a mi madre hace un tiempo y me siento muy reflejada con, con la canción porque tengo esa incertidumbre de decir cuándo volverá, pero realmente no va a volver porque pues, no está aquí.、Uh -huh. Pero cuándo volverá. ¿Y quién compone las canciones? Pues las canciones las compone Dani, que es el cantante, el vocalista y guitarrista. Daniel q u é Daniel Soler Verdu. Daniel Soler eh, es eh, quien compone, es el vocalista y el guitarrista. ¿Y quién, qué más,、eh, qué más eh, miembros del grupo hay, Alicia? ¿Quién pues, te acompaña? Tenemos a Antonio, que es bajista. Tenemos a Alexander, que es el otro guitarrista.、Eh, luego tenemos a los dos vientos, que son trombón y trompeta. Eh, Nico eh, con el trombón y Aarón con la trompeta. Y luego tenemos a Eladio, que es el batería. El hecho de que hayáis、eh, crecido en el Instituto m i s t e r i delts、eh, y que este instituto esté junto al Conservatorio de Música, ¿tiene algo que ver? Sí, de hecho, la mayoría somos de Conservatorio. Vale. O sea que no sois los únicos que habéis crecido、eh, del Conservatorio de Música. ¿no? Eh, n o Hay más grupos musicales como vosotros que nacen del Conservatorio de Música y, por tanto, del m i s t e r i delts. ¿Cómo, ¿Cómo os las apañáis? ¿Cómo, ¿Cómo se crea un grupo en Elche? ¿Con vuestros mimbres? Pues a ver, ¿quién nos ayuda? A ver, nosotros. ¿Qué nos ¿qué? ayudamos nosotros.、Eh, realmente el grupo lo, que, lo crearon ellos a raíz de este musical que he dicho antes. Pero es que realmente todo, prácticamente todo lo hacemos nosotros por nuestra cuenta. Es un lío bastante grande y son responsabilidades que quizás nosotros、pues、no tendríamos que asumir. Pero es muy complicado. Eh, llevar un grupo joven, eh, actual, eh, sin pues a la fama, por así decirlo,、eh, únicamente con los integrantes, porque hay cosas que se escapan de nuestras posibilidades. Ya, supongo. Pero、eh, no solamente están los conciertos que os llaman. No, no os podéis dedicar de momento a la música, ¿no? Con lo que habéis hecho. No, esto ahora mismo lo tenemos como un hobby, que ojalá en algún momento llegar y poder decir, pues este fin de semana tenemos un bolo en tal sitio, este fin de semana otro.、Eh, un festival de, no sé,、pues、cualquier festival guay.、Uh -huh. Ojalá, pero está difícil. <risa> Hasta el momento, en estos años que lleváis、eh, componiendo y actuando, ¿eh, ¿quién os llama?、Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que mejor os funciona? ¿Elche o hay localidades cercanas que también nos llaman? ¿Dónde os habéis lanzado? A ver, obviamente Elche, en Elche tocamos、mmm, todos los años.、Eh, realmente lo que más nos llama a nosotros es pues, tocar, pues, por ejemplo, en las fiestas de, de Elche, en cualquier comisión de fiestas. Pero、eh, la cosa más locura que hicimos fue presentarnos a un concurso, al del Solazo Fest, en Almería. Ganarlo y tocar en el mismo cartel de que Henry Méndez, que Anamena, que KinAfrica, o sea, fue como un sueño para nosotros, un escenario gigante y una experiencia la verdad es que increíble. ¿Y qué canciones fueron las que t o c a s e i s en aquel festival? ¿La del primer、eh, álbum? Sí, las del primer álbum,、eh, tampoco tenemos mucho tiempo obviamente, pero sí, las del primer álbum. ¿Y se parecen a esta, a la que está sonando? Sí, son bastante parecidas. Eh, ¿Mezcláis eh, muchos ritmos? Sí, a ver, nuestra, nuestro, como nuestro, nuestras raíces son、eh, grupos como, por ejemplo, La Raíz, que、sí. tienen una especie de ska rock, por así decirlo, o también un poco de reggae, a veces un poco de ritmos salseros, un poquito de electrónica, por ejemplo, en la canción del de pla.、Eh, pero nuestras raíces, como tal, son el ska rock, yo diría. Uh -huh. e Scap,、eh, rock,、sí. esa, esa fusión. ¿Tenéis n o Y bueno, ya,、eh, ¿tenéis mentores?、Eh, ¿Tenéis grupos que os hayan、eh, apadrinado? No, <risa> no tenemos de momento. <risa> Buscamos, pero no tenemos. <risa> bueno, el haber ganado ese festival en Almería es bastante importante. En las fiestas de este año, ¿dónde tocáis? Pues tocamos en la barraca de a l t a v i x、uh -huh. en el huerto de la Cuerno, el día 10 de agosto, a partir de las 11 y media de la noche. Y nada, pues ahí tocamos. ¿Las mismas canciones que tenéis? ¿La del primer single, la del primer álbum y La Pena? ¿O vais、sí. a avanzar más canciones del segundo? No, tocamos el primer álbum, La Pena, y luego alguna cover también de algún grupo que nos、claro. gusta. Es verdad que vosotros empezasteis haciendo versiones de. Precisamente los grupos a los que、eh, has mencionado, La Raíz y otros grupos que para vosotros son un ejemplo, un referente a seguir, ¿no? Sí, efectivamente. ¿No hacéis covers de otros temas, de, de los temas clásicos? No. ¿Seguís A ver, r、sí. versionando? Sí. Alguna cover clásica sé que hemos hecho, por ejemplo, aquí No hay playa、mm. o El Chipirón, también son muy <risa> clásicas, <risa> pero sobre todo de grupos que a nosotros nos inspiran y nos dan al fin y al cabo como la línea para seguir. Adelante con, con, nuestras, con, con nuestro sueño, vaya que es este. Vale, vosotros entonces estáis definidos en la categoría de verbeneros. Sí, <risa> sí, se puede decir que sí. Vamos, si vienes a un músico, te lo pasas genial, eso desde luego. Por lo del chipirón. Sí, sí, <risa> y sí. Y las versiones alegráis. ¿Y por qué la pena? Entonces, ¿cómo se os ha ocurrido lanzar la pena? ¿Cómo, cómo está funcionando con el videoclip el lanzamiento del segundo álbum con la pena? Realmente es, el, es un single como independiente、uh -huh. y de momento pues la lanzamos la semana pasada, creo que fue, y la verdad es que está teniendo bastante buena recibida, estamos bastante contentos. Con el feedback de la gente también, mucha gente eso, muy sentimental, porque la canción es bastante sentimental, que se pone en el lugar, eso mola mucho que llegue siempre al corazón de la gente y que te diga experiencias suyas y te cuente y、mm -hmm. te diga que les ha servido para, pues yo qué sé, pues eso, p u e s p a r a muerte y todo eso. Claro, pero ¿cómo lo medís? ¿Cómo medís、eh, el feedback? Eh, eh, ¿Hay en redes sociales el videoclip? ¿Cómo está? ¿Cómo, qué, ¿Cuántos seguidores tiene? ¿Cuántos visionados? ¿Cuántos clips? Pues creo que ahora mismo tiene más de mil visualizaciones,、uh -huh. creo, en YouTube. Y esperemos que siga subiendo. O sea que te, también controláis las redes sociales y también hacéis promoción en eso. Bien, pues, ¿qué compañías,、eh, qué profesionales son los que os ayudan a hacer el videoclip? ¿Quiénes han sido los que están detrás? ¿Quiénes, ¿Dónde grabáis? ¿Qué estudios son los que tenéis? ¿Y si tenéis editor? Pues a ver, el primer álbum lo grabamos en el estudio de Edu, que es el de s u n s of a g u i r r e en Singularity Studio.、Uh -huh. Y en concreto, La Pena la grabamos en el estudio Sacramento、uh -huh. y con el productor、eh, Sam, que es el productor de La Raíz. Y fue la verdad es que un sueño para nosotros. Vino aquí a grabar con nosotros y a producirnos pues, esta, este temita. O sea, que ya tenéis un hueco en el panorama nacional con un productor como el de La Raíz,、eh, que sabe hacer bien las cosas y promocionar bien a los grupos musicales. Vais viento en popa, como aquel que dice. ¿Vuestras eh, carreras eh, o trabajos crees que os garantizan una continuidad como grupo? O, como has dicho al principio, va a ser un poco complicado manteneros tantos, tanto tiempo juntos. A ver, esto es difícil, al fin y al cabo yo creo que somos como un matrimonio de siete.、Uh -huh. eh, yo creo que conforme vamos y nos vamos organizando, pues vamos sacando las cosas. Obviamente, nada, nada nos garantiza que de aquí a tres cuatro años sigamos, pero ojalá seguir. Y cada uno obviamente tiene su vida con sus trabajos, porque ahora mismo esto es nuestro plan B o、uh -huh. C. Pero esperemos que en algún momento pueda ser nuestro plan A y ojalá poder vivir de esto. Vamos. Pues dime, ¿cómo va a ser el segundo álbum? Porque solamente estamos escuchando un tema. Pues a ver, el segundo álbum todavía está poco cociéndose. <ríe> Así que tampoco voy a adelantar demasiado, pero bueno, la, escuchando la canción de la pena, más o menos se puede intuir que en nuestro estilo, innovando un poco en los ritmos, en la electrónica y, y eso, un poco de innovación también. Pues ya lo ven ustedes:、eh, buen ritmo, buen rollo para un tema. Tan profundo como la pena es como envuelve este grupo joven de muchachos y muchachas de Elche, estudiantes, todos sois estudiantes, hay algún graduado, ¿no? Sí, los siete. Hay algún graduado. Algún graduado son los que han compuesto estas canciones y los que pues quieren abrirse un hueco en el panorama nacional musical con su segundo disco. Que os vaya muy bien,、Muchas、Alicia、gracias. Galvez. <risa> フォーマル。